empiezo con el nombre de áola el clemente el misericordioso juro por el cielo y por el visitante nocturno y sabes qué es el visitante nocturno es la estrella de luz penetrante no hay ser humano que no tenga un ángel guardián que registre sus acciones que el hombre descendiente de adán repare en el origen de su creación fue creado a partir de un líquido eyaculado procedente de entre la columna vertebral y las costillas y allah tiene poder para devolverle la vida el día en que se revelen todos los secretos el día de la resurrección entonces el hombre no podrá salvarse a sí mismo ni tendrá a nadie que lo socorra juro por el cielo que retorna y por la tierra que se abre para que broten las plantas que el Corán es la palabra decisiva que distingue entre la verdad y la falsedad y no es una banalidad quienes rechazan la verdad traman un plan contra el profeta y el Corán mas yo también preparo un plan para defender la verdad sé paciente oh Muhammad y concédeles un tiempo que ya verás el castigo que recibirán